En la mañana. Cope, estar informado. Señoras y señores, me alegro. Buenos días. Siete de la mañana, seis en Canarias. Hace no demasiado tiempo, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, dijo esto: No va a haber ni apagones de electricidad. Ni racionamiento de bombonas de butano, ni ninguna de esas escenas apocalípticas que, que evocan en muchas ocasiones la bancada de la derecha y la autoridad de la derecha. Ayer, a las 12 y 33 del mediodía, lo que decía este Boca Chanclas, sí se produjo. Durante mucho tiempo, cinco segundos, eso en electricidad es mucho tiempo, el 60% de la producción eléctrica de España simplemente desapareció. Se evaporó. Segundos. Pero fueron nada menos que 15 gigavatios de potencia los que desaparecieron. Repetimos, el 60% de la energía que estaba consumiendo España. También lo ha confirmado así Pedro Sánchez. A las 12 y 33 de esta mañana, 15 gigavatios de generación se han perdido súbitamente del sistema. Y que se han perdido en apenas 5 segundos. Esto es algo que Que no había ocurrido jamás. Para que se hagan una idea, 15 gigavatios equivalen aproximadamente al 60% de la demanda del país en ese momento. El presidente de las mil y una catástrofes, el que tardó cinco horas y media, porque también se había apagado el gobierno, en comparecer para dar una explicación que no dio. Otra vez, Sánchez anunciando una desgracia tremenda y sin precedentes desde la Moncloa. Le pasó todo a él. O tiene muy mala suerte, o, o en fin. El caso es que el sistema eléctrico, cuya comprensión, créeme, comprenderlo no es fácil, no es sencillo para un lego, se mueve siempre en un delicado equilibrio entre la oferta y la demanda. No puede haber mucha más oferta que demanda, ni más demanda que oferta, porque el sistema colapsa. Y es un sistema totalmente interconectado, que hace que lo, afecte a una parte, lo que afecta a una parte pueda afectar al conjunto. Si no se toman medidas. ¿Por qué ha pasado lo que ha pasado? ¿Por qué a las doce y media de la mañana se apagó España y todos creíamos que era de nuestra compañía particular, después de haber visto la caja de los fusibles? ¿Por qué? ¿Por qué ahora se ha tardado hasta ahora en recuperar el 99% ya del servicio? Pues seguimos sin tener una respuesta, ni siquiera. Los que saben de esto pueden explicarlo. Lo bueno del sistema eléctrico es que todo queda registrado de manera que tarde o temprano se sabrá qué ha pasado y por qué ha pasado. ¿no? Eh, es lo que ha tratado de explicar el director de operación de red eléctrica, Eduardo Prieto. El detalle concreto、eh, debe estar, eh, se confirmará según vayamos. Eh, analizando l a s centenares de miles de información que tenemos en la caja negra del sistema eléctrico. Esta es una labor、eh, que se acometerá. En este momento estamos centrados en la reposición del servicio eléctrico. Bueno, el,、eh, usted, a partir de las doce y media ayer, pues me imagino que tiró de su transistor a pilas de toda la vida, siempre la radio, y alguna d e l a encendida. Los que tienen la porquería esa de vitrocerámica o inducción se quedaron sin poder calentar comida.、Eh, los que tienen gas,、ah, han sabido elegir. Pero les ha vuelto ya la luz, queridos venezolanos. ¿Comprenden ustedes ahora a los cubanos o a los venezolanos a los que esto les pasa cada cuatro días? s o、bueno, Llevo o l años diciéndoles que solo nos faltaba la invasión marciana, el apocalipsis zombie, la visita de Godzilla, y la verdad que ayer casi, casi lo vemos. El apagón de toda España no lo vimos venir, y a las 12.35 este gobierno sin luces nos dejó a oscuras. Y se quedó mudo hasta p a s a d a las 6 de la tarde. Cuando compareció Sánchez para no decir nada. Antes no había comparecido ni un ministro, ni un portavoz, absolutamente nadie, ni Fernando Simón siquiera, para decir que era cosa de dos minutos. Y volvió a comparecer Sánchez a las once de la noche para no decir nada tampoco de las dos preguntas que todo el mundo nos hacemos: ¿Por qué ha pasado esto? ¿Y por qué ha durado tantas horas? Hombre, caer en las teorías de las conspiraciones no es difícil. Porque a primera hora decíamos, o ha sido una negligencia, o ha sido un sabotaje. Y no sé qué es peor. Lo único que hizo Sánchez fue escurrir el bulto, no identificar la razón de esta dana energética, coqueteó con la teoría del ciberataque sin mencionarlo explícitamente, convirtió a Red Eléctrica, empresa privada, La, la convirtió en una empresa privada, no es una empresa privada. El 20% es de la SEPI. Y la preside una señora que fue desastrosa ministra de Vivienda con Rodríguez Zapatero, que se llama Beatriz Corredor. El... Se permitió dar consejitos de medio pelo sobre el uso del teléfono móvil y la difusión de bulos、eh, ante una ciudadanía que, ciertamente, hay que reconocer, demostró un civismo extraordinario. También es verdad. Que el civismo dura unas horas. Si todavía estuviéramos a escuras, si no hubiera vuelto a la luz, habría que ver en qué se hubiera transformado ese civismo que sí se exhibió en todas partes de, de España. Pero bueno, apunten ustedes: un deficiente mantenimiento de la red, un desajuste en el mix energético por el exceso de renovables, la ausencia de otras fuentes energéticas. Y luego, ya con menos opciones, nunca se puede descartar nada. Pero bueno, un sabotaje, un ataque cibernético, etcétera, etcétera. Sánchez no descartó ninguna.、Eh, lo que probablemente, después de las seis horas desaparecido, probablemente pensando qué le interesaba decir para escurrir el bulto. Claro, la, lo malo es que no podía culpar a nadie. A nadie del PP. A ningún presidente de comunidad autónoma. Y esto le resta muchas,、eh, hambre, muchos enteros. A todas sus manifestaciones y declaraciones.、Eh, le faltó hacer como e n p a i p o r t a o iniciar la,、eh, las intervenciones diciendo aquello de yo estoy bien. ¿eh? Eh, en fin, lo cierto es que Red Eléctrica descartó el pasado 9 de abril que en España pudiera pasar algo así. Y ha pasado. Estuvimos a oscuras. Porque Europa cortó las comunicaciones eléctricas con España para evitarse un contagio. Y recuperamos la luz poco a poco, gracias en parte a Francia y a Marruecos. Es decir, por la energía nuclear francesa que aquí perseguimos. Y por la energía hidráulica de los embalses marroquíes, esos que los ecologistas cafeteros no quieren ver ni en pintura en España. Eh, eh, sea cual sea la explicación, que tardaremos tiempo en conocer, no hay ninguna justificación. Durante años nos han dado la turra con la transición energética, los impuestos verdes, con las renovables, y de repente somos a la estabilidad del sistema lo de la casa de paja de los tres cerditos cuando sopla el lobo. Y miles de personas se quedaron atrapadas en trenes, en metros, en ascensores. Ahora conoceremos cómo están las cosas. En estaciones de tren, como han oído ahora en, en Sevilla. Sin agua, sin comida. En fin, un paisaje del tercer mundo. Menos mal que duró no demasiado. El irrebatible argumento para sostener que esto no tiene justificación es que no le ha pasado a nadie más. Ningún país de Europa, excepto Portugal, porque está conectado a nosotros, se ha quedado a oscuras tantas horas nunca. Con un gobierno desaparecido. Y la sensación de que de golpe se han desplomado todas las políticas y discursos de un gobierno que legisla mucho y disimula más, pero funde a negro España. ¿Qué metáfora? Del Sanchismo. Qué gran metáfora. Más cosas, Ángela. Herrera Incover. A las nueve de la mañana, el rey preside ese Consejo de Seguridad Nacional que va a seguir la evolución de esa vuelta poco a poco a la normalidad después del apagón. Ahora mismo se ha restablecido ya, como decías, el noventa y nueve por ciento del suministro. Después se reúne el Consejo de Ministros que, entre otras cosas, tiene previsto aprobar el PERT, el proyecto estratégico que para fomentar la industrialización de la construcción de la vivienda. También la reducción de la jornada laboral de cuarenta a treinta y siete horas y media semanales sin rebaja de sueldo a partir de este año. En Valencia se mantiene n Entre Hoy y mañana, el Congreso del Partido Popular Europeo. Asisten, entre otros, Úrsula von der Leyen, la presidenta de la Comisión. En cualquier caso, no se va a reunir con las víctimas de la DANA. Las ha citado el próximo 13 de mayo ya en Bruselas. Y es noticia la tregua de tres días anunciada por Putin en Ucrania y que va a entrar en vigor la medianoche del 7 al 8 de mayo. Va a durar hasta la medianoche del 10 al 11. Ucrania, de momento, dice que Rusia tiene que parar los ataques y que no hace falta esperar hasta esa, hasta esa fecha. Y en el partidazo de Cope, pues la palabra del día, apagón. El deporte tampoco se ha visto exento de ello. Y en esa, sobre todo, hay que mirar al Mutua Madrid Open, que ayer tuvo que suspender 22 partidos y que hoy nos va a deparar desde las 11 de la mañana una maratón continua de partido, ya que recuperamos la jornada de ayer que se solapa con la jornada de hoy. También la Liga se ha visto afectada. Anoche se tendría que haber cerrado la jornada en Segunda División con el Almería Racing de Ferrol. Lo va a hacer esta noche, a partir de las 8 y media, martes, en el que ponemos en marcha las semifinales de la Liga de Campeones desde las 9 en Cope. Puntos y aplicaciones: Arsenal, Paris, Saint-Germain. Hoy van a ultimar detalles: Inter y Barça, que van a saltar a escena mañana. Y esta noche también tenemos baloncesto, playoffs de la Euroliga a las n u en v e e el Movistar Arena. Puede ser partido definitivo de la serie de cuartos de final entre Real Madrid y o l i m p i a k o s que domina a los griegos 2-0. Herrera Incope. Estar informado. Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido. 54.405 54405. Serie 24.024. Hoy, como cada martes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la ONCE Recuerda que este domingo 4 de mayo se celebra el sorteo extra Día de la Madre de la o n con e c un premio de 17 millones de euros. ONCE Ahora y siempre, bien jugado. Las ofertas solo tres días en frescos duran eso, solo tres días. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el jueves, un manojo de espárragos verdes de huertas españolas de 300 gramos por solo 1,99 euros. En tienda web y app. s u p e r c o r hipercore y supermercado el corte inglés. ¿Qué necesitas hoy? Precios válidos en Península y Baleares. En Insparia podemos hablar de trasplante capilar. Porque somos líderes con nuestro método exclusivo y tecnología patentada, fruto de años de experiencia e investigación en biomedicina. Nuestro equipo médico, altamente especializado, consigue los mejores resultados. Recupera tu salud capilar. Confía en Insparia. Uno de los sectores a los que más afectó el a p a g ó n de ayer es el del transporte. Cientos de miles de personas sufrieron atascos kilométricos, cancelaciones de vuelos, tuvieron que ser rescatados de uno de los 126 trenes que se quedaron parados en medio de las vías. Vamos a actualizar sobre el terreno cómo están las cosas en un punto crítico de las comunicaciones ferroviarias en España, como es el de la estación de Atocha. Allí está Álvaro Coutelén. ¿Qué tal Álvaro? Buenos días. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días. La imagen aquí en Atocha sigue siendo la de largas colas de viajeros intentando averiguar si pueden coger su tren. También lo de los restos de la mucha gente que ha pasado la noche aquí con mantas de la u m i y de la Cruz Roja, restos de botellas de agua, de caldo, de paquetes de galletas. Cristina ha sido una de esas viajeras que ha tenido que dormir en el suelo. No se han portado mal, no, no se han portado mal. Nos han dado un poquito de caldo y... y mantas y agua. No sé、sí? nada, no. Mi tren Mi tren me lo han cancelado. Y, y estoy buscando, estoy buscando. Lo tengo difícil porque yo ya he buscado por aquí los tres. Desde Adiv la información sigue siendo que se presta con normalidad el servicio entre Madrid y Barcelona con Valencia, Murcia, Alicante, País Vasco. También se ha restablecido íntegramente el AVE entre Madrid y Sevilla y se acaba de recuperar hace unos, hace unos minutos la conexión entre Madrid, Asturias y Santander. En cuanto a Madrid. Hay cercanías al 50 pero no funciona el metro. En Barcelona funciona el metro, ha empezado a las seis de la mañana funcionar Rodalíes, pero a los pocos minutos ha tenido que suspender por un problema de corriente eléctrica. En Valencia, pues muchos problemas cuatro líneas de metro interrumpidas y dos de cercanías. En Zaragoza se intenta recuperar la normalidad en cercanías y no hay este servicio de cercanías ahora mismo, Carlos, en Alicante, Cádiz, Sevilla, Málaga y San Sebastián. Y ese lugar en España donde puedes sentir que últimamente no levantamos cabeza s es en Valencia. Allí a la, las consecuencias del apagón、eh, se une una triste celebración: seis meses de la Dana, que acabó con la vida de 227 personas, arrasando más de 100 municipios de la región. En uno de ellos, en Torrent, está Pascual Claramonte. Pascual, buenos días. ¿Qué tal, eh, Carlos? Eh, buenos días. Han recuperado la normalidad de, con el regreso de la luz,、eh, sin grandes incidentes aquí. Los colegios abiertos en toda la comunidad, pero sin actividad lectiva. Y donde me encuentro, metro, por cierto, no hay hasta junio, y puedo leer: prohibido el paso, riesgo de derrumbes y una cinta de policía local acordonando todo un bloque de edificios, unas 54 viviendas que van a tener que、eh, demoler. He podido charlar con José Manuel, policía local de la Dana. Porque entre sus labores en estos momentos sigue el reparto de comida y la inspección de viviendas. Pues todo se une por barranquitos, todo se une por, por vados de agua. Y el otro día se rompieron. Los que estaban arreglados se rompió uno. Y la gente, pues sí, la gente está desanimada. La gente está muy desanimada.、Si、te das una vuelta por torrente y lo ves cómo estaba. Estoy justo dentro del barranco del Pollo Carlos, donde había una pasarela que ahora literalmente ni existe, aunque se han improvisado algunas de ellas. Lo que piden, porque cada vez que llueve hay mucho miedo entre los vecinos, es un plan nacional para limpiar, adecuar y, en la medida de lo posible, desviar estos barrancos. Herrera Incope. Estar informado.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 Seguro que usted pensó en ellos. Seguro que ayer, en algún momento de esa tarde rara, diferente, intentando saber dónde estaban los padres, los hijos, los amigos, en algún momento se preguntó usted por los enfermos. ¿Se acordó de lo que tenía en el congelador? ¿Pensó en dónde guardaba el mechero para las velas? ¿En la gente que subía o bajaba en ese momento en ascensor? ¿En los que iban en tren? ¿En el metro? Con toda esa oscuridad, trató de llamar a su anciana madre, trató de coger datos con el móvil, bajó a la calle, puso la radio. Y en algún momento se preguntó usted por los enfermos. Se preguntó por los que estaban siendo operados, por los que están ingresados. Y luego se acordó de que aquí hay gente en casa. Se acordó de los enfermos de Ela. Gracias, guapa. Eres un cielo, un encanto, una maravilla, una perfección, un. Bueno, un goce, una gozada. Esta un... era la voz de Jordi Sabaté, un publicista nacido en Barcelona, que ahora es la imagen de muchos enfermos de ELA. A los 30 años empezó a perder fuerza en un brazo y una pierna, y a partir de ahí fue perdiendo muchas cosas más. Sin embargo, a Jordi jamás se le ha traspapelado la alegría. Hola, guapos y guapas. Soy Jordi Sabaté, y hoy es uno de los días más felices de mi vida. Como sabéis, hace seis años perdí mi voz natural a causa de la edad. Pero gracias a la empresa Capela, que les envié unos audios con mi voz antes de estar enfermo, han podido reconstruir mi voz natural robótica. ¿Qué estáis escuchando en este momento? Es una maravilla. No sé ni qué decir. Os amo y gracias por hacerme tan feliz. Anoche, a las diez menos cuarto, Jordi s a b a t e escribía en su perfil de X lo siguiente. Estoy vivo. He sobrevivido sin luz durante nueve horas con las baterías de mis máquinas de soporte vital. No sé lo que ha pasado. Estoy en shock, pero estoy bien. Deseo que todos estéis bien. Os quiero mucho. Igual anoche se acordó usted de los enfermos. Y si no lo hizo, l l a m e hoy. A lo mejor se encuentra con otra luz encendida. Estar informado. Tiri, tiri, tiri. Este es mensaje de línea directa. Antes de seguir con todo lo que tenemos, con toda la información, no podemos dejar pasar esto, ¿eh? Porque. Si unes tu seguro de coche y tu seguro de hogar con la fórmula coche más casa de línea directa, ahorras directamente. Tienes que llamar al 917-700-700 o entrar en línea directa.com. Sí, llama al 917-700-700 o entra en línea directa.com. Y ahora podemos seguir con todo lo que estábamos haciendo. Ya estamos en las 7 y 20, 6 y 20 en Canarias. Vamos a seguir conociendo aquello que más le afecta. Vamos a su COPE más cercana. Herrera e n COPE. La mañana. La Red Quía de Madrid te ofrece la información local. COPE Madrid. Estar informado. Madrid es una de las comunidades que ha pedido el nivel 3 de emergencia. Eso quiere decir que el Gobierno central es el que asume la gestión de la crisis desatada tras el apagón masivo que ha afectado a toda España. A esta hora, ¿qué funciona y qué no funciona? Bueno, pues los semáforos sí lo hacen. Ya no hay efectivos de la Unidad Militar de Emergencias en la calle. También hay alumbrado, aunque a primerísima hora. Había algunos puntos de la capital que todavía seguían a oscuras. Los transportes, que son vitales para que no se repitan las imágenes de ayer, con cientos de personas haciendo colas en las paradas de autobús. Bueno, pues la MT funciona, lo estoy viendo aquí en el Paseo de Recoletos. Los interurbanos también, además, son gratuitos. El metro, importantísimo, de momento no. Durante toda la noche se ha estado revisando la red y cercanías, cercanías lo está haciendo a medio gas. Vamos hasta la estación de Atocha. Álvaro Coutelén, buenos días. ¿Qué tal, m a m e n Buenos días. Bueno, la imagen aquí ahora mismo es de Colas, en la zona de larga y media distancia, para aquellos viajeros madrileños que tengan previsto coger un tren que sepan que el servicio de AVE entre Madrid y Sevilla ya se ha restablecido de manera íntegra. También las conexiones de alta velocidad de la capital con Valencia, Murcia, Alicante y el País Vasco, pero que no funcionan. No hay servicio ferroviario entre Madrid, con Huelva, Badajoz, Cádiz, Galicia y también con Zaragoza, Logroño y Salamanca. Como decías, m a m e n metro no funciona. Cercanías al 50%. Pero los servicios de ese 50% en todas las líneas de cercanía están funcionando bien, como nos decían estos viajeros hace apenas unos minutos. ¿De dónde viene? De Torrejón d e a r d o y cómo ha ido en cercanías? Muy bien. Hoy viene, me viene n el primero. Muy bien. Parla, parla. ¿Y sin retraso y sin nada? Sí, sí, ahora 10 minutos. e No no está mal, ¿no? No está mal, l i b i Bien, n m u c h a gente? u、uh, Mucha, mucha. Y parla mucho. No, no ha habido retraso. Solamente me encuentro con la sorpresa ahorita que no, no hay metro. Al n o h a b e r Metro. Mame recordar que los autobuses de la MT, los interurbanos, son hoy gratuitos. Y la noticia es que a las ocho y media la presidenta Ayuso va a presidir en la sede del 112 en Pozuelo la reunión del comité de dirección del Platercán junto con todos los consejeros autonómicos. Gracias, Álvaro. Pues tenemos noticias precisamente de última hora sobre el metro, porque la presidenta Isabel Díaz Ayuso acaba de comunicar en X que Metro iniciará el servicio a las ocho de la mañana en toda la red, excepto en la línea 7A. Van a circular el 80% De la o s trenes de n u h o r AMT punta n o r a mañana. Recuerda además l de que o d de a las líneas de la s MT y de los interurbanos están operativas al 100% y que van a ser gratuitos durante todo el día. Soy Mame n Vizcaíno, estás escuchando Herrera en Copes, martes 29 de abril. Empezamos la mañana en Cibeles. Con 11 grados y el cielo despejado. Son las 7 y 23 minutos. Vamos a ver precisamente cómo se circula por Madrid. Todo es posible cuando conduces un Kia. Hay canciones que le gustan a todo el mundo y coches que también. Kia ID3, el subeléctrico más vendido en 2025. Desde 22.550 euros financiando con Banco Cetelem. A veces la gente sí se pone de acuerdo. Consulta condiciones en kia.com o visítanos en la red Kia de la Comunidad de Madrid. ¿Te c u e s t a entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con ducha Manía, 91 Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es. b y v Madrid, líder mundial en vehículos eléctricos, te facilita la información del tráfico. Nos vamos a acercar hasta la Dirección General de Tráfico para ver cómo se circula por las carreteras de la región. Alfonso Martínez, buenos días. Buenos días. Hasta ahora, circulación intensa ya de entrada a la capital por la 2 en Torrejón de Ardoz, la 3 en Rivas, la 4 en Pinto y Butarque, la 42 en Parla y Getafe, en la 5 en Alcorcón y Campamento y en la M607 en Colmenar Viejo. En la M40, especial precaución entre Vallecas y Coslada en dirección a la autovía de Barcelona, en el barrio de la Fortuna y Pozuelo en sentido a 6 y en la M50 en Millaviciosa. En dirección a la autovía de Acoruña. Además, les、eh, recordamos que, a pesar de que se ha restablecido la conexión de luz en gran parte de la comunidad, hay zonas donde aún no se ha conseguido y siguen sin estar disponibles las cámaras y los paneles de información del tráfico, por lo que les recomendamos e eviten los desplazamientos que no sean estrictamente necesarios. Bueno, esos desplazamientos por la capital se pueden hacer en las líneas de la MT, los interurbanos también funcionan con normalidad. El metro, lo acabamos de contar, empezará a funcionar a las 8 de la mañana. Y enseguida vamos a contar también cómo van a abrir hoy los negocios a quienes ayer no les quedó más remedio que cerrar por el apagón. ¿Has soñado alguna vez con conducir un Maserati? Este es el momento. Solo durante la venta privada de Maserati a Star Retail encontrarás un Maserati Grecale GT desde 83.900 euros. Unidades limitadas. Condiciones irrepetibles. Entra ya en astarretail.com.br. Te esperamos en la venta privada de Maserati a Star Retail en Calle Vidrieros 5 Boadilla del Monte Madrid los días 6, 7 y 8 de mayo. Grupo AT Valor, sociedad de tasación, te ofrece la información del tiempo. Pues hoy vamos a seguir con sol, aunque se va a alternar con algunas nubes altas que van a dejar el cielo un poco velado. Las temperaturas se mantienen sin cambios 24 grados de máxima y mínimas de 12 en el centro. Necesito saber cuál es el valor de mi casa y el valor de mi empresa. Llama a Grupo AT Valor. Realizan tasaciones hipotecarias, valoraciones de empresas, obras de arte, consultoría, herencias, etc. é t e r a Son muy profesionales, rápidos y económicos. ¿Cómo? ¿AT Valor? Sí, llama al 900-86-9595 o entre. En ATVALOR.com Grupo ATVALOR porque, porque te valoramos. valoramos. Polestar 4, 100% eléctrico, te trae la información de Madrid. Bueno, hoy toca levantar la persiana de todos esos negocios que ayer tuvieron que cerrar de forma apresurada porque se quedaron sin luz. De momento en la calle, muy poquitos están haciéndolo. Toca madrugar y toca levantar esos negocios otra vez: bares, restaurantes y demás. En la hostelería ayer no lo pasaron muy bien. Estuvimos hablando con María, que es camarera. Pues estamos funcionando con todo lo que sea botella fría que nos queda en cámara, con toda la comida que se haga en plancha porque tenemos gas. Y hasta que se acabe el pan y se acabe todo lo que está frío. El hielo ya se nos está acabando y se está pagando en efectivo. Today, Testigos hablan de una silueta futurista, otros de un destello en la carretera. Todos coinciden. Era el Polestar 4. Diseño impactante, velocidad sorprendente y 100% eléctrico. Y tú, ya lo has visto. Reserva tu test drive en polestar.com o en Polestar Madrid, Avenida de Burgos, 114. En COPE. Madrid. Estar informado. Cada vez que vienes a descubrir Madrid, aprendes de su gente, sabores y costumbres, respetas la naturaleza y contribuyes al cuidado del patrimonio. Este es el legado de tu viaje. Proyecto financiado por la Unión Europea. Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España. Comunidad de Madrid. Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez de la Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez de la Fuente Abogados mediamos para resolverlos. Infórmate en el 646-690-032 o en m a r t i n e z de lafuenteabogados.com. Especialistas en herencias. Ahora más y Cruz Roja un año más colaborando en el sorteo del oro. Y tú puedes ayudar a las personas que más lo necesitan. Solo tienes que pedir en caja todos los boletos que desees: uno, dos, tres o todos. Y podría s ser el ganador del sorteo. de Oro que se celebrará el próximo 23 de julio. ¿Te animas a colaborar? Auto Hero, Auto Hero tiene el coche de ocasión ideal para ti. Más de 3.000 coches a los mejores precios. Compra tu coche en Auto Hero. Una empresa de climatización? GESCLIMA.ES es la solución. Climatizar tu local comercial? GESCLIMA.ES. Climatizar tu empresa? GESCLIMA.ES. Recuerda, GESCLIMA.ES. Hola. Ay, ¿Y esas prisas? Estaba haciendo una tarta y no tengo huevos. Pero mujer, con harina Yolanda no necesitas huevo y así ahorras. ¿No la conoces? Pruébala. Es una maravilla. Yo la utilizo para todo: repostería, rebozados, pizzas, tortitas. Harina Yolanda. Repostería y rebozado sin s huevo. En la sección de harinas de tu súper. Y búscala también en redes sociales. a d l a Hora de pintar, tiene dos opciones: utilizar cualquier pintura o utilizar Eurotex. Si no quiere llevarse sorpresas, le aconsejo Pinturas Eurotex, la pintura de los profesionales, pinturas plásticas, esmaltes impermeabilizantes, pinturas Eurotex, donde los profesionales encuentran la calidad. Once grados tenemos en el centro de Madrid. Escuchas, Herrera en Copes. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera. Tío, Gonzalo no ha hecho su parte del trabajo. Estoy camino a clase, ya no da tiempo. ¿Y qué hacemos? Pues, un cola cabo en el bar. t e lo ha he hecho, hecho está. Con sus grumitos. ¡El último que llegue invita! Ya sabes, acércate al bar y pide tu cola a cabo. Con Herrera en Cope, la última hora en la mañana. Cope, estar informado. Siete y media de la mañana,、eh, seis y media en Canarias, problemas ya solucionados. a、eh, La g u n o s l península ha recuperado el 99,16% del suministro eléctrico, hasta Baleares, y Canarias, fíjense. Que se h a b í a librado del apagón, tuvieron a última hora problemas con internet y la telefonía. Andalucía ha sido de las más complicadas debido a que la conexión con Marruecos era menos estable que la francesa que sostuvo al norte peninsular. De hecho, en la provincia de Córdoba todavía hay dos trenes con un total de 500 pasajeros por rescatar. El centro peninsular también tuvo que cargarse de paciencia a muchos puntos de la capital. No recuperaron la luz hasta bien entrada la noche y las consecuencias se van a seguir notando hoy. Madrid va a reabrir el servicio de metro a las 8 con el 80% de su capacidad, pero Cataluña ha tratado de restablecer las cercanías, pero han tenido que dar marcha atrás en muchos territorios. Los colegios no van a tener clase, aunque estén abiertos para hacerse cargo de los chavales. Y la situación ferroviaria. Es muy complicada también en algunas líneas de media y larga distancia. Tomamos café. Sigue también a Carlos Herrera en x herreraencope, en, en facebook.com herreraencope y en Instagram carlosherrera2017. Este verano voy al campamento digital, ¿eh? ¡Campamento digital! Sí, voy a aprender lo último d e tecnología. ¡Qué gratis! Fundación Ciebre Voluntarios organiza este verano campamento digital en tu localidad. Apunta gratis a tus hijos en campamentodigital.org. ¡Corre! ¡Acaban se las plazas! ¿eh? ¡Es gratis! Con el apoyo del Ministerio de Juventud e Infancia y financiado por la Unión Europea Next Generation.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 Bodegas Ramón Bilbao. La curiosidad nos hace mejores. Plus. este agárrala me de Oye, ahora nos vamos unos días fuera. ¿Podéis proteger mi casa?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 A ver, Gigabatio, buenos días. Buenos días. <risa> hola, b u e n o s d í a s Comentarios al gran apagón en los periódicos. Saber qué falló para que no vuelva a ocurrir. Hay más preguntas que respuestas en la prensa. Hay algunas pistas. El Confidencial Digital, por ejemplo, cuenta que falló el protocolo de crisis que Red Eléctrica tiene con sus empresas homólogas de Francia y Portugal y que en teoría permitiría reponer en cuatro horas el servicio eléctrico tras un apagón generalizado en la península ibérica. Y en parte del sur de Francia. O sea, lo que pasó. No funcionó, evidentemente. El mundo cuenta que Repsol avisó hace seis días de un grave fallo en el sistema eléctrico que obligó a frenar la actividad de su refinería en Cartagena. El economista destaca que la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia ya advirtió en enero de graves problemas con la red, que la estrategia de seguridad energética lleva caducada cinco años y que el sector se prepara ahora para una avalancha de reclamaciones. El gran apagón. Tendrá un coste para España de al menos mil millones de euros, calculan en d e Ogetic. En los editoriales hay coincidencia en censurar el apagón informativo de seis horas del Gobierno y la falta todavía de explicaciones claras sobre lo ocurrido. El mundo dice que lo anómalo es que la población española recibiera más explicaciones desde fuera que de su propio Gobierno y que todo apunta a un gravísimo error de gestión. Un caos que lo apagó todo, incluyendo el Gobierno, concluye la razón. Un coste grande para la imagen de un país que no atraviesa precisamente su mejor momento de confianza y de crédito. En positivo, añade la extraordinaria respuesta de los servicios esenciales que preservaron las infraestructuras críticas una vez más. ¿Qué ha ocurrido y cómo pudo ocurrir? No lo sabemos, dice el país, pero es imprescindible reaccionar cuando se tengan datos precisos e investigar las responsabilidades. Y concluye contundente el debate. Un apagón tercermundista que pone en evidencia al gobierno de Sánchez. Bueno,、eh, consideraciones sobre lo ocurrido, Gorgue Bustos. Bueno,、eh, pasada la perplejidad, incluso la novedad,、eh, llega la indignación y llega el deseo de saber. Y queremos saber por qué España se quedó ayer a oscuras por partida doble, porque se quedó a oscuras、eh, físicamente, pero se quedó a oscuras informativamente porque el Gobierno. No salió hasta las 6 de la tarde y luego las, por la noche, y en ninguna de las dos ocasiones、eh, transmitió información relevante a los ciudadanos, algo más de lo que ya estábamos los medios de comunicación y, singularmente, la radio. Ayer fue el día de la radio, ayer la gente desenvolvió sus transistores y fue a comprar pilas y se pasó todo el día pegado a la radio porque no podían ver la televisión, naturalmente, y porque no funcionaban sus teléfonos móviles para consultar la actualización de los periódicos digitales. Por lo tanto, fue el día de la radio. Pero claro,、eh, el Gobierno de España no puede dejar que se le anticipe al Gobierno de De Portugal, que es que fue el primer ministro de Portugal el primero que salió a dar alguna explicación porque España había arrastrado al cero energético al propio Portugal y hubiéramos arrastrado a toda Europa si no llegan a cortarnos la conexión en los Pirineos. Esa, fuimos, no, fuimos la excepción ibérica en su peor, en su peor versión. Eh, claro, eh, queremos saber qué ha pasado, porque solo hay dos opciones. Una es el ciberataque、eh, o el ciberterrorismo, alguna forma de sabotaje. Otra opción es La negligencia, no hay más. Estas son las alternativas. La negligencia en el mantenimiento de una red. La negligencia en la gestión o en la selección de personal que dirige una empresa pública, que por cierto dirige una amiga de Pedro Sánchez, como siempre, llamada Beatriz Corredor, que fue ministra de ZP, socialista del Partido Socialista Madrileño de Madrid de toda la vida, donde c o n o c í a Pedro. Bueno, queremos saber. Simplemente queremos saber qué ha pasado y si, si hay alguna responsabilidad que depurar. Porque, hombre, devolver a 49 millones de personas a la edad media durante más de 11 horas, a mi casa llegó a las 11 de la noche la luz, pero, pero es que ha, ha habido gente que sigue atrapada en trenes a esta hora. Entonces, yo creo que、eh, la exigencia de responsabilidades debe llegar ya. Y debería generar,、eh, porque no hay precedentes de esto,、eh, un movimiento sísmico en el gobierno de España, sino la anticipación de las elecciones, porque esto es un desastre. O sea, no, esto no, no, no somos Somalia, con todo el respeto a Somalia, o no deberíamos serlo. María del Carmen de Castro. Bueno, yo muy rápidamente, lo primero,、eh, y aunque sea un poco así y tal,、eh, felicitar a Jorge y a todos los compañeros de la COPE, que yo fue la radio que estuve escuchando ayer porque hicieron un fantástico servicio público. Jorge, Pilar, luego Aspósito, la verdad es que fue. Yo me quedo con una imagen de, un par de imágenes de, de la caminata que me tuve que pegar por las calles de Madrid, como tantísimos otros. Eran los corrillos de gente escuchando la radio y un coche con las puertas. Notas abiertas Con la radio a tope informando a toda la calle de lo que estaba pasando. Es decir, la radio fue fundamental para que la gente tuviera algo a lo que asirse en un momento de una incertidumbre absoluta. Esto, el, el valor que ha tenido, claro, es que hemos vuelto a los años ochenta, ayer por la tarde. Pero bueno, esto es lo primero que quería, que quería comentar. Segundo, Evidentemente que tendremos que seguir muy pendientes de todo lo que pase hoy, porque todavía hay muchísimos servicios que no funcionan, muchísima gente que está teniendo problemas, y yo creo que esto es lo más urgente ahora, a ver lo que está pasando con las cosas. Y luego, efectivamente, <coughs> las causas. Hay un elemento que ya no tiene solución, y lo comentaba Jorge, es el, el apagón informativo del Gobierno. No es que el primer ministro de Portugal. Fuera el primero en ofrecer una explicación. Es que ofreció la explicación que el Gobierno no ha dado.、Claro. Y aquí la causa, y no hay más que echarle un vistazo a todo lo que está poniendo, lo que está sucediendo, y probablemente, y el Gobierno no nos lo va a decir porque es su asunto, aquí tenemos un exceso de energías renovables. Renovables, exacto. Y cuando tienes un exceso de energías renovables, que una energía renovable es básicamente inestable, Cuando pasa del 30%, convierte a todo el sistema en inestable. Por eso el portugués dijo ayer: aquí ha habido una oscilación meteorológica y nadie entendía nada. La oscilación meteorológica es que hacía mucho sol y hacía mucho viento. Entraron las renovables. Y como no tenemos interconexiones con Europa, ese exceso no lo puedes canalizar hacia Europa y, por lo tanto, te ha colapsado el sistema. Esto es lo que te dicen todas las personas que, tienen,、eh, que saben un poco de este asunto, que es complicadísimo, n o pero me parece que ahora,、eh, lo más importante ahora atender a la gente y luego hagamos un debate de verdad sobre el sistema energético que tenemos y el mix energético que, y cómo está funcionando. o ¿no? n Sí, yo q d e r í a dos reflexiones. n o A mí lo que me dicen、eh, mis, mis fuentes en el sector、eh, eléctrico barra energético es que lo más probable de lo que sucedió ayer es que la inestabilidad actual del sistema eléctrico,、eh, lo que dice exactamente Carmen, ese exceso de generación, sobre todo renovable, y la poca demanda. Del consumo, pues ayer llegó a cero, n o algo que nunca había pasado antes, y tuvieron que reiniciar poco a poco, manteniendo la tensión progresivamente para que no reventaran las subestaciones de energía. Ya sabéis que hay alta tensión, media tensión y baja tensión. que En los últimos meses, red eléctrica ha estado cerca de cero. Ayer nos fuimos a c e r o porque se puso en evidencia lo que las eléctricas llevaban ya meses avisando que el sistema es muy inestable porque la generación está centrada en los momentos en los que hay sol. Y viento y como no hay generación constante —porque las que aporta la energía、eh, nuclear y los ciclos combinados los están cerrando—, y tampoco hay demanda y consumo —porque se está n cargando la gran industria en este país—, bueno, al no poderse absorber tanta generación ni poder acumular esa, esa electricidad, el sistema se cayó. Lo vamos a ver en las próximas horas, porque el sistema de red eléctrica está totalmente digitalizado y tienen que ver en qué momento y en dónde El consumo se fue a cero en ese cruce con la, con la generación de electricidad. Pero para mí la reflexión política es que España es la cuarta economía de la Unión Europea, que hay una sensación de que nada funciona, de que estamos rodeados de corrupción, de que estamos en un momento de decadencia nunca vista en todos los aspectos en los últimos siete años, que el Gobierno de la transparencia, ayer Jorge, Yo creo que tardó seis horas en dar la cara porque estuvieron sí, seis horas、no、buscando nada, a un、además. culpable. No, inventando claro, relato, inventando el relato. Claro. claro, no había un culpable. Estaban、no、con los guionistas. En vez de con los técnicos, estaban con los guionistas para inventarse el relato. Porque, no había uno m a l a quien culpar. Porque Repsol. No tiene qué decir. Claro, voy a culpar a Ayuso. Repsol a a n u n c i o hace seis días. Teresa Rivera, que ha llevado ese, ese sector hasta que se fue corriendo a coger el cargazo, dio una rueda de prensa allí. ¿Por qué no explicó las, las vulnerabilidades del sistema que ella misma pilotó, del sistema energético?、Oh, porque estos apagones masivos suceden en Cuba, pero no suceden en ninguna nación. Claro,、europea. en Venezuela, efectivamente. Y como no encontraban un malo ni un culpable, bueno, pues dejó caer eso de que estaba en contacto con la OTAN y un ciberataque y tal. Pero al final, en Red Eléctrica lo saben, por cierto. ¿Dónde está la presidenta de Red Eléctrica?、Por Supuesto, empresa con un 20% pública. El, el cargo corredor, mejor pagado de todo ex, el entramado de 546.000 euros.、Eso、ex ministra、es. del gobierno del Zapatero. Pero, ¿cómo puede decir s a en una comparecencia ministra, pública que es una empresa privada? Por Dios. Es que es una cosa pasmosa. Es que precisamente es no es una empresa privada porque es una empresa estratégica.、Claro. Porque tú pones las cuestiones estratégicas de las que depende la seguridad de todos y dices, bueno, tiene que tener un control el Estado. Bueno, pues ya vemos cuál es el control que tiene este gobierno sobre las circunstancias de las que dependen la vida y el bienestar de los españoles. Es que, es que... efectivamente no estaba la, la presidenta de la Red Eléctrica. Efectivamente el presidente apareció seis horas después. Pero es que no ha habido ni un ministro. Que dijera algo. Aquí hablaban los alcaldes, hablaban los presidentes de las comunidades autónomas, hablaba el, presidente de Port el primer e s d del e e n t p r i ministro de Portugal, el presidente del Consejo Europeo, la comisaria, de la, de la, de la vicepresidenta de la Comisión Europea y del Gobierno. No hablaba nadie. Es que hablamos es... mucho y, que, y criticamos mucho el censur, el, y censuramos el, el enchufismo ideológico o de partido. Y es verdad que, en primer lugar, lo es por corrupción, porque supone un agravio comparativo para los capaces que sí se presentan. Caso del hermano de Sánchez a la orquesta de Badajoz. Pero es que además, cuando colocas a un inútil solo por el hecho de, de compartir tu carné o ser amigo del presidente en un puesto clave, al final hay consecuencias en la gestión, porque no es su especialidad, porque no, no, no domina la materia. e e s registradora de la propiedad. No,、eh, y ser r e g i s t r a d o a de propiedad es una cosa muy seria, ¿sabes? pero ¿qué pinta una r e g i s t r o r a Pero igual, no había ningún ingeniero de verdad para dirigir. ¿No hay un, un portavoz ¿no? de red eléctrica、no. de España para bueno, salir y para la... explicar un técnico? La noticia económica del día, además del gran apagón, es la encuesta de la EPA, ¿eh? que deja malos datos del paro. Efectivamente, la encuesta de población activa del primer trimestre, ¿qué datos nos deja Carlos? Pues muy malos. A cierre de marzo había 21.700.000 ocupados y casi 2.800.000 personas en desempleo, sin contar. Fijos discontinuos en cese de actividad y a las personas que han dejado de buscar un puesto de trabajo. Fijaros, la tasa de paro vuelve a subir por encima del 11% que logró perder en el 2024. ¿Y esto por qué? Bueno, pues dicen los expertos Carros que la razón es que la Semana Santa ha llegado muy tarde, vaya. Y que todos los sectores destruyeron empleo en el primer trimestre, excepción de la agricultura, donde se crearon 25.000 nuevos empleos. El mayor descenso de la ocupación que recoge la EPA lo anotan servicios: 112.000 e m p l empleados menos, seguidos de la industria y la construcción. Os recuerdo que hoy la ministra de Trabajo pretende aprobar en el Consejo de Ministros la reducción de la jornada laboral, una medida que destruirá aún más empleo, sobre todo de pymes, aunque en el sector de la distribución y de los servicios están Con los pelos como escarpias. Por ejemplo, Miguel Cardoso Carlos, economista jefe para España en el BBVA Research, sitúa el impacto de la reducción de la jornada en el empleo en un punto porcentual del PIB. Con los datos de ocupación del INE, esto se traduciría en que las empresas crearán alrededor de 200.000 empleos menos de los que generarían sin este cambio. Hablamos del BBVA.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 Avanzamos. BBVA. Colombe, n a r a n buenos días. Buenos días. Me parece mentira que en esta tertulia se estén barajando datos, gente preparada <risa> como hay, <risa> y no se maneje el real, según dicen, según dicen, n ¿eh? Eh, la red eléctrica fue boicoteada por la Fiorentina, que no quiere jugar con El Betti el jueves. Pues algo de eso se habló, ¿eh? Que está hasta las trancas. c o r r d i n a s r u m o r e n la m a e s t r a n z a Efectivamente. No quiero jugar contra El b e t i Pum, de, pisaron el cable y fuera. El jueves. Y han tirado el cable y los italianos son muy exagerados para las cosas, la verdad, porque p o d r í a haber dejado un barrio sin luz, pero no. Han dejado a España porque los italianos son como son. Pero en fin, vamos a lo que vamos porque antes vamos a disfrutar, antes de la Conference, vamos a disfrutar de la Champions. porque Que hoy vuelve la Champions. Y hay duelo de entrenadores españoles. Primera semifinal: Arsenal-PSG, Arteta contra Luis Enrique, guardiolismo puro en los dos. Fíjate, dos equipos que están jugando muy bien. Y hoy leía una cosa curiosa que yo no había caído, pero fijaros que Luis Enrique ha puesto este año en el PSG las cinco alineaciones más jóvenes de la historia、sí. del club. Sí, es sí, curioso, sí. ¿eh? Y además, el paralelismo que tiene con el Barcelona de Flynn, que también son niños. Es decir, la media de la alineación más joven del p s g este año ha sido de 21,9 años, que es. Son niños. La verdad es que. Y, y choca también que haya casos de gente muy mayor que sigue jugando muy bien al fútbol, como Modric y otros muchos. Y, y por otro lado, esa media que baja en, en, los, en los equipos,、mm. ¿no? Es tremendo. Bueno, 10 s e 49, nada, nada, nada, que hay que ver el partido. Exactamente. Nada, no, no ¿Cómo、más? estaba el arroz con n o v i c h u e l a que te hice a h oh, oh, qué rico es. estaba. Exactamente. Pero de, luego la tarde echaron el humo, ¿eh? Pero viste si las v i h u e l a y el、no, arroz. No, no, perdona, yo tengo gas, no ¿Qué tengo、claro. la niña. No, que tarde con o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 Once, Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Siete c i n c u en t a seis Canarias. i n n c u e t e a Estamos a punto de conocer todo lo que pasa cerca de usted. Vamos con la información en su COPE más próxima. Herrera e n COPE. La mañana. Factor Energía te ofrece la información de Madrid. COPE Madrid. Estar informado. Poco a poco se va recuperando la normalidad tras un día de auténtico caos, por empezar por algún sitio. El transporte en superficie funciona sin problemas. De hecho, se han reforzado las plantillas de MTI y de autobuses interurbanos. Son gratuitos, además. Cercanías está funcionando a medio gas. Hay que consultar bien en los canales oficiales de Renfe qué líneas están prestando servicio y cuáles no. Metro va a abrir a las ocho de la mañana. Todavía, eso sí, hay cintas que están impidiendo la entrada. Lo estoy viendo, por ejemplo, aquí mismo en Banco de España. Van a circular el 80% de los trenes de una hora punta normal. Lo van a hacer en todas las líneas, salvo en la línea 7 A. A última hora de ayer, además, se restablecieron las de Metro Ligero, la dos, Colonia Jardín, Estación de Aravaca y la tres, Puerta de Boadilla. Colonia Jardín. En Barajas, bueno, en Barajas podemos hablar casi de normalidad. Nos vamos a acercar hasta allí, Arturo, ahí estarán. Buenos días. Buenos días, Mamen. ¿Cómo están las cosas por el aeropuerto? Pues Barajas amanece con contrastes. La normalidad del comienzo de la jornada, en el que las pantallas de salidas y llegadas apenas registran cancelaciones ni retrasos, mientras se van despertando las víctimas del apagón de ayer que han tenido que hacer noche en el aeropuerto. En la mayoría. Turistas Cuyas caras reflejan cansancio y frustración. Hablando con ellos, nos cuentan que la mayoría llegaron durante la tarde de ayer y la saturación de los taxis y la ausencia de metro les han obligado a pasar la noche aquí. También a esta hora empiezan a verse personas con mantas naranjas de las que la UME ha repartido en las estaciones de Atocha y Chamartín y que buscan una forma de volver a casa. Una situación que genera mucha zozobra a quien llega durante estas primeras horas de la mañana a Barajas. Bueno, vengo de Bolivia, o sea, después de 11 horas, casi 11 horas de viaje, y me acabo, acabo de preguntar para, a mi conexión, y me dice que habían tenido el corte y un shock, ¿no? Porque aquí en España, en Francia, en Portugal, grave, miedo. Sí, la verdad es que sí. Un miedo muy razonable teniendo en cuenta las circunstancias, pese a que, como venimos contando, mamen, al menos por el momento, Barajas va recuperando la normalidad. Gracias, Arturo. Las plantillas de VTC y de taxi están trabajando todas al 100% también para ayudar a la movilidad en Madrid. Soy Mame Vizcaíno. Estás escuchando Herrera en Cope en este martes 29 de abril, en el que los termómetros están marcando ahora mismo 11 grados en cibeles. Vamos a ver también cómo se circula por Madrid. d Deja de esperar que encontremos otro planeta. Instalamos, financiamos e incluso pagamos la instalación fotovoltaica de tu comunidad, unifamiliar o empresa. a s Súmate al autoconsumo. Por fin hay otra luz. Factor Energía. ¿Lo ves? Audi Retail Madrid patrocina el tráfico. Son las 7 y 53 minutos de la mañana. Vamos a ver cómo se circula por las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez. Buenos días. Buenos días. Circulación intensa de entrada a la capital por la A2 en San Fernando de Henares.、Eh, también en la 42 en Parla y Getafe, A5 en Navalcarnero, Alcorcón y Campamento. Y de salida de la capital por la 3 en Rivas. En la M40, tengan especial cuidado en Vicalvaro y Coslada en dirección a la A2. Desde Pozuelo hasta t ú n e l e s del Pardo en sentido A1. En Carabanchel Alto hacia la A4 y Barrio de La fortuna, dirección a 6 y en la M50 en m a j a d a Honda y Alcorcón, en sentido a 5 y en Boadilla del Monte hacia la autovía de Acoruña. Por último, les、eh, informamos que debido a la pavón que vivimos en la jornada de ayer, aún hay zonas donde no se ha restablecido la conexión de luz y siguen sin estar disponibles todas las cámaras y los paneles de información del tráfico, por lo que les、eh, insistimos, eviten los desplazamientos que no sean estrictamente necesarios. Bueno, si te estás preguntando si puedes llevar a los niños al cole, puedes hacerlo. Enseguida te lo voy a contar. Con Audi, el camino se disfruta.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 g e n f i el sistema autorizado para la gestión de envases comerciales、e、industriales en España, te ofrece el tiempo. Seguimos con tiempo estable, con sol y con algunas nubes y temperaturas altas parecidas a las de ayer, máximas de 24 grados y mínimas de 12 en el centro. En la Tierra somos más de 8.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el reciclaje de envases es solo para casa? Si tu empresa vende productos envasados, ya deberías estar cumpliendo la normativa sobre envases comerciales e industriales. ¿Aún no lo haces? Desde Genzi te lo ponemos fácil. Descubre cómo en Genzi.es y evita sanciones. Farline, calidad y confianza en tu farmacia, te trae las noticias de Madrid. Todos los centros educativos de la región están abiertos, pero no se considera una jornada lectiva. No se va a avanzar temario, no va a haber exámenes, pero es la forma que tienen muchas familias de poder ir a trabajar sabiendo que dejan a los niños en un entorno seguro. Ayer les pilló a todos los estudiantes en clase un momento que nos ha descrito así Iván. Estudia segundo de la ESO. Se han apagado las luces, se han apagado el proyector, se ha apagado el ordenador, se h a cerrado el ascensor que, gracias a Dios, que han subido en el momento justo. Se han encendido las luces de emergencia, ha pasado todo. En el Instituto Isabel la Católica, aquí cerquita, en el Retiro, una veintena de niños ha dormido en el centro con sus profesores. Bueno, pues porque ha sido imposible que volvieran a casa y, como te digo, centros abiertos, pero sin actividad lectiva. De hecho, las pruebas de conocimiento de cuarto y sexto de primaria y de segundo y cuarto de la ESO, que se iban a celebrar entre hoy y mañana, se han aplazado de momento sin fecha. Cuando vuelvas a la farmacia, mira a tu farmacéutico o farmacéutica con otros ojos. Porque es tu sanitario de confianza. El que te asesora. El que te saca de dudas. Siempre cerca. Ese amigo experto y amigo que sabe de salud y te ayuda. Creemos en la farmacia. Cofares. Impulsando la farmacia cada día. Herrera en Cope. Madrid. Estar informado. やんもんやんもんやんもんやんもんやんもんやんもん e んもん e んもんや e もんやんもんやんもんや i もんや e もんやんもん s んもんやんもんやんもんやんもんやんもんや e も o やんもんやんもんやんもんやんもんやんもんやんもんやんもんやんもんやんもんやんもんやんもんやんもんやん Evita sofocos, sudores e insomnio. Especial Mujer de Natur Tierra es tu aliado. Tu cuerpo cambia, pero puedes sentirte bien. Especial Mujer de Natur Tierra. De venta en supermercados y grandes superficies. Con la garantía de laboratorio sin s a l i e t ¿Le han despedido? ¿Sabe que solo tiene 20 días para reclamar? En despido nulo.com resolvemos sus dudas y trabajamos para maximizar su indemnización sin que asuma ningún riesgo. Tras la experiencia de ayudar a miles de pensionistas con padresjubilados.com, ahora queremos ayudarle a usted si le han despedido. Despido nulo.com. Solo cobramos si usted gana. En aromas y en aromas.es celebramos el Día de la Madre como se merece. Porque tienes la suerte de tenerla. Ahora también puedes tener la suerte de ganar uno de los tres iPhone 16 q u s Sorteamos. Participa por tus compras en nuestras tiendas o en aromas.es. El regalo perfecto está en aromas. Infórmate en aromas o en aromas.es. Cuando quieres alquilar tu casa, te asaltan, y nunca mejor dicho, dos dudas. ¿Y si me entran o cupas? ¿Y si no me pagan? Con el Tranquiler, problemas resueltos. Uno, te instalan una alarma. Dos, Te pagan aunque no pague el inquilino. Agencia Negociadora del Alquiler. 900-20-2011. Y a dormir tranquilo. Auto h i r o t i e n e el coche de ocasión ideal para ti. Más de 3.000 coches a los mejores precios. Compra tu coche en Auto h i r o Hola, ¿sabías que en las residencias de Mayores Vallesol también puedes venir para recuperarte de una operación? Y además de nuestras estancias permanentes, también puedes probar una estancia temporal. Contamos con plazas concertadas con la Comunidad de Madrid. Infórmate en el 924-2425 o en vallesol.es. En Vallesol, nosotros nos conocemos, nos cuidamos, nos queremos. El metro está a punto de abrir, de hecho, hay gente ya esperando que lo haga. Escuchas Herrera en c o p e seguimos contándote de todo lo que te interesa con Carlos Herrera.